De la provincia de La Pampa. La escuchemos a la ministra. Bueno, el acuerdo paritario que se firmó el viernes, eh, todos conocen el, el alcance: o sea, hay un porcentaje del 6% dividido en dos cuotas y este, una suma fija eh, que se va a cobrar ahora, que es de 2.000 pesos y una de mil que va a ser el mes de octubre. Y después, para reforzar el aguinaldo, va a haber un tique canasta de unos mil pesos. Ese sería lo que más o menos hemos programado para este año para todos los empleados de la administración pública. ¿Y el otro es importante un reclamo histórico por parte de los gremios docentes? Bueno, sí, eh, pero eh, no tiene que ver con lo salarial esto. Eh, Se ha ido dando progresivamente a lo largo del tiempo, de a poco, cupos de, eh, la, del Frente Alumnos. ¿A qué se llama Frente Alumnos? A la posibilidad que tiene aquel eh, trabajador de la educación que está en contacto con los alumnos de que eh, previsionalmente se disminuya su edad jubilatoria, no como un empleado común, sino como es hoy este, el maestro, digamos, el cargo base, que son los 25 años frente a alumnos y la edad. Entonces, progresivamente se ha ido dando a distintos cargos y la ley, la última ley de educación hoy ¿no? implica a todos los que están dentro de la escuela en el frente alumnos, porque antes un bibliotecario estaba encerrado entre cuatro paredes, hoy el bibliotecario está en el aula. Eh, la ley de niñez y adolescencia trajo muy claramente la inclusión de todos en la escuela y bueno, el psicopedagogo, el psicólogo, están, el asistente social están trabajando dentro de la escuela, dentro del curso y con los alumnos. Mínico, o sea, asumió, era ¿no? un, este, un una solicitud que venía de años, o sea, cuando nosotros iniciamos la paritaria. Este, unos cuantos años atrás, más de 8, más de 10 años atrás, esto ya, esta reivindicación estaba y la fuimos dando progresivamente. Quedaban 500, ahora cuando yo tomé el, el ministerio quedaban 500 cargos, entonces con el gobernador decidimos incorporarlo. ¿Y usted cuando, entonces, asumió, habló de, cuando usted asumió habló de un grado importante de ausentismo de los docentes y que por ese motivo ponían suplentes de los suplentes. ¿Eso se corrigió o sigue igual? En eso estamos trabajando. Eh, la primera etapa de nuestro ministerio, de nuestro gobierno, fue que este, tratar de disminuir las comisiones de servicio, el sistema no aguantaba más y los recursos del Estado tampoco. Eh, eso se ha ido normalizando, este, nos falta todavía un cupo que es de cargos, que es el de educación inclusiva, que este, lo estamos manteniendo, eh, tenemos los cargos, pero lo estamos manteniendo porque no queremos producir en este momento un desequilibrio en el sistema. Que implique que las suplentes pierdan, que creyeron que iban a tener todo el año asegurado su trabajo, pierdan su trabajo. Entonces tratamos un poco de estar estudiando esto. Hace poco hemos puesto todos los cargos de secretarios de jardín y de escuela primaria. Ahora, ya con la, la, si se promulga la ley de psicopedagogos, vamos a nombrar a los psicopedagogos, pues tenemos todos los cargos. Yo les conté que en el presupuesto habían salido más de 200 cargos. Y nos queda ahí un cupo que son eh, los cargos de educación inclusiva que vamos a regularizar. O sea, eso es una etapa que le iniciamos y que estamos logrando que el docente de, con antigüedad, con experiencia, vuelva al aula. Y por el otro lado, estamos comenzando, hemos comenzado un proceso de análisis de las licencias médicas. O sea cuáles son aquellas licencias médicas que prevalecen en el sistema, por cuánto tiempo, cuál es el porcentaje de tareas pasivas que hay, cuáles docentes a lo mejor tendrían que darse la jubilación por incapacidad, por su estado de salud, estamos haciendo todo ese análisis Con, este, con la suerte de que hemos logrado que la dirección de personal que atiende a todos los, docentes, a todos los eh, agentes del sistema provincial se ponga en contacto con la dirección de personal docente, porque el docente, las características de la situación del docente son muy diferentes a lo de un empleado común. los ¿no? certificados eh, médicos, ustedes también en su momento. Sí, de eso estoy hablando. no. Sí, estoy hablando. Estamos viendo eso, qué certificados médicos prevalecen, qué enfermedades prevalecen, eh, tratar de acercarnos a los médicos que que atienden patologías específicas, a ver cómo ven el, el, ellos el problema, qué es lo que está pasando con los docentes. Si es una, un problema de estrés o de enfermedad psíquica producto de la actividad docente, en eso estamos trabajando. La ministra, sorprendió que desde algunos sectores le hayan otorgado a UTELPA el Frente Alumnos en el medio de la discusión paritaria con la mesa intersindical. ¿Ustedes cómo lo tomaron a esto? Mire, la, la paritaria es una negociación. Uno siempre tiene una carta para negociar. Este, A mí, ¿qué me interesa? A mí lo que me interesa es que los alumnos tengan clases, que las clases no se interrumpan, que el año termine con los alumnos en las aulas. Entonces, eh, siempre el Estado tiene alguna este, carta para negociar. Antes, en otras épocas, tenía como carta para negociar algún porcentaje más en el sueldo. Hoy todos sabemos cuál es la situación que está viviendo el país, sabemos cuál es la situación de la provincia que está tratando de hacer equilibrio con sus fondos y bueno, tenemos que de tratar de que los docentes este, estén conformes y en eso estamos, chicos. En eso estamos, chicos, dijo la ministra Garelo, Mauro.